Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. No ha sido casualidad que el día de hoy hemos eh, cantado las canciones que, que, que cantamos. Realmente yo ni me puse de acuerdo con Brandon. Y Brandon seleccionó las canciones. Uh, Brandon seleccionó las canciones el, el día de hoy. Y empezamos desde mi interior Después Dios se ha, se ha exaltado Y aunque un ejército, ¿sí? ¿Recuerdan las canciones? Y yo quiero hoy Hablarles algo que yo no iba a hablar hoy Otra vez, cada domingo el Señor O sea, ayer estábamos con los jóvenes Y estábamos diciendo de Y yo les dije el otro día, el jueves Les dije, yo creo que voy a compartir De Gedeón y sus 300 ¿Recuerdan que les dije algo así? Pues no voy a compartir de Gedeón y los 300 Ese se queda todavía ahí atrás Tengo como, un, como ahí un Varios mensajes que, que, que quiero dar y el Señor no me permite. Pero bueno, gloria a Dios porque es lo que Dios quiere hablar. Y sabes qué? El día de hoy se titula esta plática, que es muy breve, pero es concisa. O sea, es así, es así como concentrado de jugo, ¿sí? Que te lo tomas, es fuertísimo. Hoy es un concentrado de jugo y hoy se levanta, se dice, se llama, levántate y marcha. Levántate y marcha. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel. Sí, está bien, levántate y marcha. Vamos, levántate encima. A ver, levántate, es muy bien, qué buena idea. Párense todos. a ver, Vamos a marchar. Levántate, levántate, ándale, por favor. Y marcha, marcha. Levántate y marcha. Ok, camina, marcha, sí, hacia adelante. Un, dos, tres. Para aquellos que lo están escuchando en internet, o sea. Somos una bola de locos marchando como el ejército para el Señor. Y todos dicen amén. ¿no? amén. Sí, ok, gracias, pueden tomar su lugar. Ok, déjame contarte una historia. Voy a hablar acerca del éxodo un poquito y del pueblo de Israel. ¿Tú recuerdas que el pueblo de Israel estuvo 400 años, años preso en Egipto? Llegaron y los egipcios empezaron a oprimirlos y los metieron en esclavitud. ¿Sí recuerdan eso? Y recuerdan las 10 plagas también, las 10 plagas de Egipto y la última plaga que fue la muerte de los primogénitos y después de la décima plaga el Señor los saca y los libera e inclusive se llevan los despojos de Egipto. ¿Sí recuerdan eso? Y si no vean los 10 mandamientos con Charlton Heston y si no vean el príncipe de Egipto de DreamWorks. ¿Okay? Muy bien. Eso es comercial. Después le paso la cuenta a DreamWorks ok entonces el pueblo de Israel sale y supuestamente iban a adorar al señor o sea, le dicen al faraón permítenos salir a adorar al señor y ya cuando van al lugar donde supuestamente van a llegar a adorar el señor les cambia la jugada y les dice no váyanse para este otro lado y acampen junto al mar ok recuerdan eso Entonces el pueblo de Israel llega ahí junto al mar, y, y yo tengo después, si te interesa, yo tengo unas fotos del lugar histórico donde ellos lo hicieron, y, y es, es una saliente donde caben con más de 3 millones de gentes ahí, pero hay montañas de un lado, y hay, y hay un fuerte egipcio del otro lado, y enfrente tienen el mar. Y el Señor les manda, y estoy hablando de Éxodo 14, y lo voy a leer porque es bien interesante y la misma palabra de Dios va a ir hablando dice Éxodo 14, escucha o búscalo o anótalo como quieras, pero voy un poquito rápido, el Señor habla a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta, o sea ellos iban a adorar y dice: den la vuelta y acampen cerca de -ha -ha entre Migdol y el mar, frente a Baal Sefon, acamparéis en el lado opuesto junto al mar, entonces el faraón dirá de los hijos de Israel andan errantes por la tierra, o sea andan perdidos, el desierto les cierra el paso Y el Señor dice, yo endureceré el corazón del faraón para que os persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así. Y cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado de ir Israel y que no nos sirva? entonces el faraón unció su carro y tomó consigo a su gente tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con los oficiales que estaban al frente de todos ellos el señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto y él persiguió a los hijos de Israel pero estos salieron osadamente Pero estos salieron osadamente. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pi, Jajirot, frente a Baal Sefón. El diez dice cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿no es esto lo que te había Lo que te había, hablamos en Egipto diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios. Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y veréis la liberación que el Señor hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis nunca más los volveréis a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar en seco y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos y mostraré mi gloria en el faraón y en todos los ejércitos en sus carros y sus jinetes y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo muestre mi gloria en el faraón en sus carros y en sus jinetes entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos asimismo la columna de nube iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel constituyendo nube y tinieblas para aquellos mientras que alumbraba Israel de noche, en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que éste se retirase con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara quedando las aguas divididas y los hijos de Israel entraron en el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras de ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes y aconteció que a eso de la vigilia de la mañana o se estaba amaneciendo y el Señor miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios trabó las ruedas de sus carros de modo que se desplazaban pesadamente entonces los egipcios dijeron huyamos de los israelitas porque el Señor combate por ellos contra los egipcios entonces el Señor dijo a Moisés tiene tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre sus jinetes Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, este volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando vían. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo, pero los hijos de Israel caminaron en seco por el medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así libró el Señor aquel día Israel de manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió, temió al Señor y creyó en él y en su siervo, Moisés. ¡Wow! ¡Qué historia, ¿no? ¡Qué historia! Yo creo que lo hemos leído y hemos sabido de esta historia muchísimas veces, pero cuando te pones a, a, a sacar las cosas aquí y a desmenuzar las cosas, ¿sabes qué? Tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso que pasó hace 800 años con mi vida hoy, con mi problema hoy? Yo te voy a decir una cosa, el Señor te quiere decir hoy, levántate y marcha. El Señor había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto y ahora los manda que se pongan enfrente de un mar que es imposible atravesar. La parte por donde ellos atravesaron tiene más o menos una profundidad de unos 20 metros de profundidad. Un pueblo de 3 millones de gentes no puede cruzar por una profundidad de 20 metros. ¿Cuánto será de aquí al techo? ¿Unos 5 metros? 5 sí, o 6 sea, metros, ahora imagínate una profundidad de 20 metros los muros que estaban, que, que, se, que se abrieron eran de 20 metros más o menos por los cuales ellos pasaron en seco pero el Dios manda al pueblo y lo mete en un callejón sin salida Dios mete al pueblo de Israel en un callejón sin salida y sabes para qué? Para que puedan ver la gloria de Dios. Para que puedan ver la mano poderosa. ¿Y sabes qué? ¿Qué tiene que ver hoy en día con eso? ¿Sabes que yo no sé en qué estás metido hoy? Pero Dios quiere que hoy escuches esta palabra. No importa dónde estés. El mar que está delante de ti se va a abrir. Escucha eso. El mar que está delante de ti puede ser cualquier cosa, puede ser una relación interpersonal, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de trabajo, puede ser un problema de salud, puede ser lo que sea. El Espíritu de Dios hoy estaba hablando y diciendo, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? Yo soy suficiente. Para mí no hay nada imposible. Eso que tú ves como, como imposible, para Dios es nada. Y ese Dios... Ese mismo Dios que abrió el mar es tu mismo Dios. Y ese Dios que abrió el mar es el mismo hoy y será el mismo mañana y pasado mañana. Pero sabes que Dios requiere algo de ti. Que te levantes y marches. El pueblo de Israel estaba aplastado ahí a la orilla del mar. Y cuando ellos ven y voltean y dicen Ven que vienen los carros del faraón Yo creo que han de haber visto la columna de humo de los carros de, de, de polvo Porque cuando los carros vienen corriendo Levantan y los caballos levantan polvo Entonces imagínate, 600 carros Dicen 600 carros escogidos O sea, los mejores Más los otros carros del faraón Más el ejército Imagínate la nube que se levantó en el desierto Ellos ven venir a estos Y entonces empiezan a gritar ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para qué nos trajiste aquí? Mejor es, fíjate qué tontería Mejor estábamos en Egipto Y allá teníamos tumbas ¿Qué tiene que ver con tu vida hoy? Muchas veces dices Híjole, es que desde que creí Me ha ido como en feria Amén por esa risa Gracias por tu sinceridad Es que desde que creí me he ido como en feria Mejor hubiera estado yo donde estaba antes ¿No hemos dicho a veces eso? Sean sinceros, yo lo he dicho a veces A veces yo he dicho Dios, ¿por qué me mandaste poner un grupo? Mejor estaba allá sirviendo donde estaba Que estar parado aquí delante de ustedes con esta responsabilidad Pero ¿sabes que Gracias a Dios porque uno obedece Entonces tú en tu vida te has preguntado, qué es mejor que allá, allá estaba mejor, allá recibía, allá estaba cómodo, pero ¿sabes qué es lo que hace nuestro Dios? Nuestro Dios es wow, nos saca de nuestra área de confort. Te saca de tu área de confort y tu área de confort puede ser la que sea, puedes tener 20 años en el ministerio, puedes tener 80 años creyendo en Dios o puedes tener 5 minutos creyendo en Dios, Dios te saca de tu área de confort porque quiere limarte, quiere quitarte, quiere limpiarte, quiere hacerte pueblo santo para Él. Entonces Dios me saca de algo, sí. Dios me saca de algo. A ellos los sacó de Egipto, donde sí es cierto estaban esclavizados, pero pues tenían su comida, tenían esto, tenían sepulcros. Ahí lo dice. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo déjanos solos para que sirvamos a los egipcios. ¡Qué tontería! Yo te pregunto a ti, ¿tú te regresarías a tu vida anterior? regresarías a tu vida anterior yo no me regresaría yo porque cada vez que conozco más a mi Dios y cada vez eh, lo voy conociendo y sirviendo más yo me deleito más en Él yo quiero más de Él yo no quiero lo que, es más, lo que me dio ayer yo ya no lo quiero, yo quiero más hoy y mañana voy a querer más yo no quiero regresar allá Qué tontería, o sea, escúchame nunca critiques a Dios y nunca digas palabras, ay Dios, mejor estaba yo mejor allá No, Dios te ha puesto y Dios te ha traído y Dios te ha, Es más, Dios te ha traído a este lugar Hoy, para que te, El Señor te diga, levántate y marcha Levántate y marcha ¿Y sabes qué? Dice, los hijos de Israel Temieron muchísimo ¿Qué es temer muchísimo? ¿Se acuerdan de la, de, de la película Del Rey León? Cuando las llenas están ahí Y están bromeando y dicen, Mufasa y tal. Mufasa. A ver, háganle. Mufasa. Otra vez, Mufasa. Esta es una nueva revelación. Gracias a Dios por Disney. Temieron demasiado. ¿Qué pasa en la película? Todos vimos el rey León ¿verdad? Yo la vi como 80 veces, ¿Qué pasa cuando de veras llega Mufasa ahí con las llenas? Les ves la cara de terror, pues así estaban los israelitas. Temieron muchísimo. Y sabes que tú hoy en día tienes miedo. Tú hoy en día tienes miedo de levantarte y de marchar. Tienes miedo porque estás viendo, estás viendo que tienes que vienen tus problemas allá atrás o que todo esto que traes atrás y ves que enfrente tienes un mar y dices ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a accionar? Es mejor estar allá No, mira, meterse en esas broncas No, eso de servir a Dios y, ah, uh, Mejor estaba yo atrás ¿Sabes qué? No Escucha lo que Moisés le respondió al pueblo No temas No temas Y número dos Estate firme ¿en quién has creído? ¿has creído en tu Dios? estate firme y no temas porque ¿sabes qué? vas a ver la liberación que el Señor hará a tu favor ¿lo creas? yo lo creo no me importa el mar que esté delante de mí yo sé, yo no sé cómo va a ser a lo mejor el Señor me va a agarrar y, y no va a abrir el mar pero me va a agarrar de mi cabecita y me va a transportar a la otra orilla ¿por qué no? Él lo puede hacer Para él no hay nada imposible. Si él abrió el mar, ¿a poco no me puede agarrar yo llevarme a otro lado? ¿Qué pasó con Felipe, el evangelista? Dice que iba caminando, de repente el Espíritu agarró y lo llevó y fue y lo puso con el con el eh, con el etíope. Gracias. Él puede hacer lo que quiera, ese es tu Dios El Dios, Dios te está diciendo no temas estate firme y vas a ver la liberación que el Señor hará a tu favor, este problema que ahora ves, nunca más lo vas a volver a ver, porque el Señor combatirá por ti y tú te quedarás en silencio, o sea ¿qué que te quedarás así con la boca abierta no puedes creer Dice que te vas a quedar en silencio porque vas a ver la mano poderosa de Dios. Ese es mi Dios. Ese es en el Dios que yo he creído. No es un juego. Venir aquí a jugar a la iglesita no es un juego esto. Es venir a adorar al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, al que hizo todo por mí, al que me ama y que es tan grande y que me puede ver a su creación y me ama. Y no solamente ve a su creación sino agarra y dice ¡Ah, ahora eres mi hijo! Por la sangre de Jesús. Ese eres tú, ese es tu Dios. Amén. ¿Lo crees? Lo creo. ¿Cuál es tu mar que está ahí? ¿Cuál es el ejército que viene aquí a agarrarte, A agarrarte a palos? ¿no? O a espadazos. ¿Quién te quiere matar? No puedes pasar. No temas. Estate firme, porque vas a ver la mano de Dios. Amén. Y te vas a quedar en la babia Te vas a quedar en silencio así, Ah, ah. A ver, díganme, ah, ah. <risas> Y entonces el Señor le dice a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué, qué te pasa hijo? ¿Qué no has creído? Prácticamente Dios está diciendo ¿Qué te pasa? ¿Por qué clamas a mí? Dice Di a los hijos de Israel que marchen Y tú alza la vara ¿Sabes qué? Muchas veces en nuestras vidas no pasan las cosas Porque no nos levantamos Y marchamos Estamos esperando que Dios ca Caiga todo Ahí del cielo señor. Sí, Las ventanas de los cielos están Abiertas para nosotros, pero ¿sabes qué? Dios nos manda Acción Dios nos manda que te levantes. El pueblo se pudo haber quedado aplastado en la playa ahí y que llegaran los egipcios y los mataran. Sin embargo, el pueblo se levanta y marcha. ¿Marcha a dónde? ¿A un mar? ¿Puedes creer eso? Se levanta y marcha a un mar. Yo creo que se iban poniendo el traje de baño, ¿no? Quitamos el turbante y ponemos su, su gorrita de baño para echarse un clavado. Y ya imagino ya las señoras con su llantita. Y... No con llantita para flotar ¿eh? no, no, no. Luego luego las señoras se, se, se proyectan. No temas, estate firme, vas a ver la liberación que el Señor hará por ti. Di a los hijos de Israel que marchen. Dice, si tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y divídelo para que los hijos de Israel pasen por él. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado la capacidad a ti y a mí. Tenemos la autoridad de Jesús. Moisés tenía una vara, un palito. Nosotros ahora tenemos la autoridad desde el mismo trono de Jesús para levantar nuestra voz, levantar nuestra mano y abrir el mar. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? yo creo que yo puedo abrir mi boca y decir, ábrete, porque yo voy a pasar, y sabes qué va a pasar cuando tú abras tu boca, te levantes y marches y abras tu boca, el Espíritu de Dios va a soplar delante de ti y si tienes miedo de lo que viene atrás el ángel del Señor va a estar detrás de ti la nube del Señor va a estar detrás de ti, y no te va a pasar nada eso es para ti, por eso me encanta esta, esta historia, porque sabes que habla de la bendita y divina protección que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial. Si tú puedes caminar por esta vida, en esa seguridad ya la existe. Que vengan los problemas, no te estoy diciendo que los problemas se van a acabar, ¿eh? Eso es una utopía. Yo no, el ser cristiano, o sea, como, como el amén de aquí de, de, de Romano, O sea, entre, cuando crees más broncas hay, pero sabes que más victorias tenemos en Cristo Jesús tú tienes la autoridad de extender tu mano sobre el mar y dividirlo para que pases en seco y sabes que la gente como dice aquí los egipcios sabrán que yo soy el Señor sabes que la gente a tu alrededor va a decir wow por lo que ven en ti, por lo que ven como tú te estás levantando y moviéndote y hablando y tomando la autoridad del Señor, van a decir, wow, el Señor está con él. El Señor está con él. ¿Y sabes qué? La gente va a ver que el Señor está mostrando su gloria en tus problemas. Su gloria en tu mano. Dice, cuando yo muestre mi gloria en el faraón, en sus carros Y en sus jinetes, ¿sabes qué? En ese entonces, el ejército Más preparado Más moderno Era el ejército egipcio Los carros Atemorizaban a la gente Era como hoy oh, las bombas atómicas O no sé, los misiles o no sé, Los Andra Y todas esas cosas que hay ahora Los carros del faraón era, era... Por eso dice 600 carros escogidos. Era lo mejor. El state of the art of the, de, de, de, de, de las armas. Era todo. Contra un pueblo de esclavitud. Pero ¿sabes que dice? Yo voy a mostrar mi gloria en eso. El ángel de Dios se pone detrás de ellos. Y la columna de humo se pone detrás de ellos... ¿Y sabes qué? Se quedaron desprotegidos al frente Se quedaron desprotegidos al frente Porque el ángel Ay oh Dios, es que yo sé que tú vas delante Bueno, mientras vayas tú delante de mí Yo voy Señor, ¿sí? Y de repente el ángel se te pasa atrás Y de repente la nube se te pasa atrás Y te quedas enfrente de un mar ¿Qué Dios? Es lo que Dios te dice Levántate, marcha Extiende tu mano Y abre el mar Tú tienes que hacer las cosas. Dios te respalda. Dios está ahí, de background, ahí empujándote. Vamos, hijo. Yo aquí paro a estas, hombre. No te preocupes. Pero avanza. Camina. Marcha. Entonces un fuerte viento del oriente sopló. Sabes que cuando tú abres tu boca, el viento del espíritu empieza a soplar delante de ti. Y si es necesario abrir un mar y congelarlo, porque más adelante dice que como... como piedras se quedaron los muros yo creo que fue tan fuerte el aliento de Dios soplando que congeló y se quedaron como paredes ahí no como lo presentan si tú lees más adelante dice se quedaron como congelados un fuerte viento ¿sabes qué? si tú tomas la autoridad ¿sabes qué? tú puedes decir Señor yo no sé qué pasa Señor yo sé que esto tengo este mar delante de mí pero Señor yo abro mi boca y sopla viento del Espíritu delante de mí ¡Sopla, y sabes qué? El Espíritu sopla y se abre el mar. El problema es que no te levantas, el problema es que sigues aplastado ahí en la arena, temiendo lo que viene, viendo el mar enfrente. Dios te dice: Hoy oh, levántate, habla, ejerce mi autoridad, extiende tu mano. Yo estoy detrás de ti, habla y yo voy a soplar. Yo en estos días he estado orando, viento del Espíritu, sopla del mar delante. Señor, tú me has dicho que me levante y camine y haga las cosas. Y sabes que yo he estado levantándome, caminando y sabes que abriendo mi boca diciendo, viento del Espíritu, sopla y abre ese mar. Yo quiero pasar en seco. ¿Lo puedes hacer tú? Dice, así libró el Señor. Así libró en aquel día Israel. Y sabes qué, yo quiero escuchar de ti. No quiero escuchar, ay, oh, esto que otra vez y esto que otra vez y otra vez. Sabes qué, yo quiero escuchar de ti. Así libró el Señor en este día. Así hizo el Señor en este día. Sabes qué, tenía esto, pero el Señor abrió el mar y yo pasé Amén. en seco. Es tiempo. El, el jueves estábamos hablando en la oración. O sea, que es tiempo de romper ciclos negativos en nuestras vidas. ¿Cómo lo rompes? abriendo tu boca El viento del Espíritu sopla Hazlo tú, Señor Yo no puedo abrir el mar Pero sí puedo abrir mi boca Para que el viento del Espíritu sople y lo abra Y yo pasar Yo quiero escuchar de ti Así libró el Señor Mira, sí tenía esta bronca Pero así libró el Señor Vimos la gran hazaña Que el Señor había realizado Contra este problema Contra los egipcios Y entonces, ¿sabes qué? Entonces sí vas a temer Pero vas a temer, temerle al Señor No a los egipcios No al mar No al problema que tienes enfrente sino vas a ver la hazaña que Dios va a hacer Delante de ti, tú vas a decir Wow Señor Un temor reverente señor. No miedo Temor reverente El pueblo temió al Señor Dice y creyó en él Y creyó en él Hay puntos destacados en toda esta historia y lo he dicho ya, Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud, con diez plagas milagrosas en contra de los egipcios y aún así se seguían quejando contra Dios. El faraón con su ejército que era de los más modernos del mundo antiguo se lanza a atacar, Israel temió muchísimo al ver venir al ejército egipcio, cuatro se quejaron contra Dios, cinco fueron reprendidos por Moisés. 6 Dios les dijo que se levantaran y marchasen rumbo al mar. 7 El viento de Dios sopló. 8 Fueron destruidos sus enemigos. 9 El pueblo vio y ahora temió a Dios. Y número 10 el pueblo creyó. ¿Le crees tú a Dios? Y si tú no le crees a Dios, empieza a clamar porque sabes qué, para que se abra ese mar y él puedas ver las hazañas del Señor delante de ti y entonces puedas temerle y creerle. ¿De qué tamaño es tu bronca? Es más grande que nuestro Dios. Fe es creer. Fe es igual a creer. Fe es certeza. Fe es convicción. Pero fe es también acción. Levántate y marcha. Extiende tu mano y abre el mar mis queridos hermanos amados Apocalipsis 12 dice y ellos lo, ha, lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron más sus vidas no amaron sus vidas hasta la muerte escucha bien, ellos lo lo han vencido por causa de la sangre del cordero sabes que Moisés no tenía la sangre del cordero, Moisés lo único que tenía era un cordero pascual en imagen y semejanza de Jesús ¿recuerdan? Tú y yo ahora tenemos la verdadera sangre de Jesús en nosotros. Y dice, y ellos han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por eso te digo que yo quiero escuchar de ti. ¿Sabes qué? El Señor hizo esta hazaña. Sí, había este ejército, había este mar, pero Dios lo abrió. Yo quiero escuchar eso porque dice, por el la palabra del testimonio de ellos. Necesitamos dar testimonio De lo que Dios está haciendo en cada la vida De cada uno de nosotros Y si Dios no está haciendo nada en tu vida Es porque no te has levantado Es porque no has marchado Y porque no has abierto tu boca Y extendido tu mano para que se abra el mar Tú puedes vencer a causa de la sangre de Jesús Porque la sangre de Jesús te ha limpiado Y te ha comprado Y ya no eres más una criatura Sabes que Moisés El gran profeta Moisés no era hijo de Dios wow ¿sabes por qué? porque no había recibido a Jesús como su señor y salvador era parte del pueblo escogido de Dios pero tú y yo tenemos un mayor privilegio que él porque hemos creído en el único hijo de Dios que vino y murió por nuestros pecados y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo fuéramos vencedores y para que tú y yo pudiéramos abrir ese mar Y que el viento del Espíritu soplara y abra ese mar. Y pases en seco. Has vencido por causa de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Tú has sido llamado para actuar. Para accionar. Para vencer. A eso has sido llamado tú. Broncas todos tenemos. Problemas no se van a acabar. Pero tú has sido llamado a vencer, tú has sido llamado a abrir ese mar, a abrir, a, a, a, a soltar el viento del Espíritu sobre tus situaciones a través de la sangre del Cordero, aceptando y reconociendo la perfección de la redención en Cristo Jesús para nosotros, a través de la palabra del testimonio, actuando sin temor, de acuerdo con la palabra de Dios, declarando lo que Dios ha hecho a favor nuestro Qué ha hecho Dios a favor tuyo, ahí está en su palabra, tú has sido llamado para actuar, para vencer a través de lo que Dios ha declarado, a través de lo que Dios ya ha dicho, por eso tienes que moverte con confianza y no con temor, ha sido llamado para actuar y para vencer esperando en el Señor la respuesta como él si yo lo hubiera hecho es que yo no veo el pueblo se levantó y marchó y el mar todavía seguía así y el pueblo iba avanzando hacia el mar y el mar seguía así bonito con la arena así como Cancún bonito así y el pueblo seguía marchando hacia adelante y de repente Una personita ahí, agarra y extiende su mano Y él uf, Se abre, ¿sabes qué? Tú tienes que empezar a caminar En fe Accionar Y el mar se va a abrir delante de ti. Pero si tú te quedas Si tú te quedas ahí Sentado No va a pasar nada, escucha esto Para alcanzar algo que nunca has tenido Tendrás que hacer algo que nunca hiciste Amén Para alcanzar algo que nunca has tenido Tendrás que hacer algo que nunca hiciste Y si tú nunca te has levantado Y abajo la te van a decir ¿Qué le pasa? Este está loco Este está loca Se está parando y dice ¿Sabes qué? Yo abro mi boca En el nombre de Jesús Viento del Espíritu sopla Y abre este mar Yo me levanto y camino Y te van a decir ¿Qué te pasa? Estás haciendo cosas que nunca has hecho ¿Para obtener qué? Para llegar del otro lado Lo que nunca has tenido Escúchame bien Muchos tenemos temor de que, de, de que Dios nos ha quitado cosas o nos está quitando cosas y, y extrañamos lo que tenemos allá atrás. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te quita lo que tenías agarrado, ¿sabes qué? Él no te está castigando, sino simplemente está abriendo tus manos para recibir algo mejor. Escúchame, esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Si Dios te dice, avanza y el mal está cerrado... Dios no te está metiendo en una situación de, de no salida. Dios te está quitando algo que tenías agarrado, pero no es para castigarte ni para enseñarte, ¿eh? para que veas cómo hago yo las cosas y cómo debiste agarrarlas dentro. No, Él simplemente está abriendo tus manos para recibir algo mejor. Escucha, grábate esta frase, grábatela en tu corazón, grábatela hoy. Es más, todo el rollo que he hablado en este día, si no te llevas nada, ok, llévate nada más esta frase. La voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no te proteja. Escucha esto. La voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no te proteja. Si tú estás en Dios, si tú has creído en Dios, en ese Dios que abrió el mar, si tú no crees esa historia bueno, esa historia de muñecas y, y allá del pasado y demás. Si, ok, olvídate de eso. Si tú has creído en Dios y estás en la voluntad de Dios, esa voluntad esa te va a llevar donde la gracia de Dios siempre va a estar protegiéndote aunque tú creas que estás en un peor lugar la voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no te pueda proteger la gracia de Dios, gracia de Dios manifestada para vencer en toda circunstancia eso es lo que tenemos adicional, adicionado a nosotros que Moisés no tenía Moisés fue un gran profeta Y hablaba con Dios cara a cara. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la gracia de Dios a través de Jesucristo. Amén. Tenemos la sangre de Jesús. Amén. Asombrosa gracia vencedora que se hace cargo de tu pecado. Que se ha manifestado esa gracia de Dios para salvarte de tus pecados. Es la gracia que trae orden al desorden. Es la gracia que trae orden al desorden. Sublime gracia de Dios asombrosa que te permite enfrentarte a los fantasmas del pasado. Pero sabes que ya no hay condenación de pecados, porque estamos dentro de la gracia. Él no nos ha dado solamente su gracia, sino su superabundante gracia. Nos da su multiforme gracia, nos da su gracia sobre gracia. Y si no podemos, nos dice, bástate mi gracia. Ya que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona por el poder de su gracia. Su gracia. No puedes, bástate su gracia. No puedes, bástate su gracia. ¿No la voluntad de Dios no te llevará donde la gracia de Dios no te proteja si tú estás en la voluntad de Dios estás en el mejor lugar en el mejor lugar Tito 2 del 11 al 14 dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras ¿qué vas a hacer con esta palabra hoy? ¿te vas a quedar aplastado? ¿te vas a quedar ahí tirado llorando tus problemas? añorando lo del pasado oyendo yendo hacia adelante, marchando y a diciendo, ver. yo voy a marchar y no importa, me voy acercando metro a metro a ese mar, pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, que soples tu viento y abras ese mar a, a ti y a mí nos ha dado esa autoridad el Señor para hacerlo sí. no es nada más mía, ya sí. el pastor sí oh, el pastor ore por mí, si sí, yo oro por ti pero sabes que cada uno de nosotros tenemos la autoridad para ejercerla chistes ejercerla. Levántate y marcha. Levántate y marcha. ¿Y sabes qué hizo el pueblo de Israel? Al final, después de que pasaron en seco, después de que vieron la mano poderosa de Dios, después de que vieron el mar cayendo sobre los egipcios, dice que vieron los cuerpos a la orilla del mar. ¿Sabes qué? Así vas a ver tus broncas, como cuerpos muertos a la orilla del mar, y vas a decir, wow ¡Qué grande es mi Dios! Y sí le creo. ¿Sabes qué hizo? Por último quiero cerrar leyendo Éxodo 15 del 1 al 18. ¿Sabes qué hizo el pueblo? ¿Sabes qué hizo Moisés? ¡Oh! Lo que vamos a hacer tú y yo en la eternidad, alabar a Dios y adorarlo. ¿Sabes qué? Ahí está la mayor victoria. Dice entonces, y Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor diciendo, cantaré al Señor pues se ha enaltecido grandemente. Wow, Señor! Te volaste la barra. Se ha enaltecido grandemente, ha arrojado al mar caballos y jinetes, el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación, este es mi Dios, yo le alabaré, el Dios de mi Padre, a Él ensalzaré el Señor es un guerrero, el Señor es su nombre, Hashem es su nombre ha echado al mar los carros y el ejército del faraón fueron hundidos en el mar rojo sus mejores oficiales las aguas profundas los cubrieron descendieron como piedra a las profundidades tu diestra oh eterno ha sido majestuosa en poder, tu diestra oh eterno ha quebrantado al enemigo con la grandeza de tu poder has destruido a los que se opusieron a ti desataste tu furor y los consumió como hojarasca por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, las olas acumularon como un dique, las aguas profundas se congelaron en medio del mar, dijo el enemigo, perseguiré, tomaré prisioneros y repartiré botín, mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada y mi mano los desalojará, pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió y se hundieron como plomo en las intemp intemp intempestu intempestuosas aguas. ¿Quién como tú, eterno entre los dioses? ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en hazañas, dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Oh, tu alabanza es esa. ¿O es Señor. Oh. ¿Quién como tú, eterno entre los dioses? ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en hazañas? dignas de alabanza y hacedor de maravillas extendiste tu diestra y la tierra los tragó, en tu misericordia guías a este pueblo que has redimido a este pueblo que has redimido a través de como de la sangre de Jesús Tú y yo somos ese pueblo, ¿de que está hablando ahí? A este pueblo que has redimido y lo llevas con tu poder a tu santa morada. Gloria a Dios, yo quiero estar allá. Y los pueblos oyen y tiemblan. La angustia se apodera de los filisteos. Entonces los jefes de Don se aterran. Los poderosos de Moab son presos de pánico. Se abaten todos los habitantes de Canaán. Sobre ellos caen terror y espanto. Está hablando de tus enemigos, está hablando de tus problemas está hablando del diablo que te quiere atormentar, se aterra, se aterra, sobre ellos caen terror y espanto, ante la grandeza de tu brazo inmudecen como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú has adquirido. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has preparado como tu habitación o eterno, en el santuario que establecieron tus manos, oh Señor, el Señor reinará por siempre, jamás, amén y aleluya. ¡Uh! No te anima a ti eso, yo tengo ganas de brincar, yo tengo ganas de correr, yo tengo ganas de marchar, porque Dios te dice, levántate y marcha, extiende tu mano, ¿Qué más quieres? ¿Cómo quieres? ¿Quieres los cinco puntos? Punto número uno Levántate y marcha Extiende tu mano Y el viento va a soplar El viento va a soplar Alaba al Señor Yo, yo les invito a que Éxodo 15 del 1 al 18 Mira, lo leas, lo releas Te lo comas y veas Lo grande que es tu Dios Y de ese pueblo que está hablando Ese pueblo redimido, eres tú Y esas hazañas que canta este cántico De Moisés, son hazañas Que tú estás viendo en tu vida a diario Y si no las estás viendo, pues las vas a empezar a ver Porque yo te digo, levántate Y si no te levantas, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a dar una patada en el trasero Para que te levantes Porque es necesario Yo creo que Moisés andaba con el pueblo y le decía ¿Qué onda? ¡Levanta! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pero es que morir los ejércitos! ¡Y pares! Metió varios goles Moisés ahí ¡Pum! Pateando traseros ¡Levántense! ¡Vamos! Y yo creo que Josué detrás de él y Caleb también ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Vamos a cruzar! Pero el mar está cerrado Tú avanza. Tú levántate. ¿Quieres que te pase el tra que te pase el trasero? Amén. A ver, a ver. Vamos viendo. Vamos viendo. Gloria a Dios. Para los que nos están escuchando, todos se pusieron de pie. Gloria a Dios Vamos a alabar al Señor Los carros del faraón Los carros del faraón Charlie, pásame por favor Vamos a cantar Aunque un ejército Aunque un ejército Se levante en contra de mí No temeré Y yo no me puse de acuerdo hoy con él Pero el Espíritu Santo nos pone de acuerdo Aunque un ejército se levante ¿Sabes qué? Yo me voy a levantar Empieza a orar, ahí cierra tus ojos Empieza a orar Señor, yo me estoy Levantando Señor, yo me estoy levantando Yo estoy marchando Señor En contra de ese problema, en contra de esta situación Señor, en contra de esta angustia En contra del temor, en contra de Oh Padre de cualquier cosa que haya en medio de nosotros Señor, yo me levanto Yo me levanto Señor Y te digo, yo te creo a ti Y no temeré Porque yo estoy viendo No voy a ver, estoy viendo La salvación De mi Dios Hashem es un hombre Dios Todopoderoso Adonai es un hombre Dios Todopoderoso en esta hora levántate Yo te exhorto en esta hora que te levantes En el nombre de Jesús Levántate y anda Así como Jesús dijo levántate y anda Al pueblo le dijo levántense y marchen. Levántate y anda hoy Porque hoy el Señor ha venido a sanar tus heridas Ha venido a restaurarte Para que vayas y te levantes En contra de esa circunstancia En contra de ese problema Y tú salgas victorioso Porque Él es victorioso Y no se trata de ti, se trata de Él en ti. Aunque el ejército se levante en mi contra, no temeré, porque yo estoy marchando y el ángel del Señor está detrás de mí, guardando mi espalda. Y el viento del Espíritu está delante de mí, soplando y abriendo el mar. Vamos, vamos a cantar, cantar. Aunque un ejército torcande contra mí, no te veré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, no te encontraré. No temeré a diez mil gente que hagan sitio contra mí. Y aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Vamos, Che tu eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y te levanta mi cabeza, no, porque tú eres mi oscuro, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y te levanta mi cabeza.